Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim, y alzando su voz clamó y les dijo, «Oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios». Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, «Reina sobre nosotros».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 que gocéis de Abimelec, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano que los mató y sobre los hombres de Siquén que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino de lo cual fue dado aviso a Abimelec y Gaal, hijo de Ebed vino con sus hermanos y se pasaron a Siquén y los de Siquén pusieron en él su confianza Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿Quién es Abimelec, y qué es Siquem para que nosotros les sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal, y no es Sebul, ayudante suyo? Servid a los varones de amor, padre de Siquem, Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? «Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec, y diría a Abimelec, «Aumenta tus ejércitos, y sal». Cuando Cebu el gobernador de la ciudad oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira, y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciendo, «He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo»,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 Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Naruma y Sebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo,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 Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec una hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, «Lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo». Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron como unos mil hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad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 Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal.